Radio Alama en internet y las noticias de alama.com. Radio Alama en internet, una radio para compartir. Pues una vez que ha sonado la sintonía de entrada de nuestro director Juan Cabezas, nos ponemos ya a comentar la actualidad y vamos a meternos de lleno en un evento que cumple nada menos que 25 años, las jornadas micológicas y de naturaliza los ríos. 25 años ya, sí? Es una cita que, vamos, todo el mundo espera en el otoño de la comarca. Totalmente. Este año serán los días 21, 22 y 23 de noviembre. Para quien se esté animando, hay que decir que la inscripción ya está abierta. Sí, hasta el 18 de noviembre. El precio es de 10 euros y se hace antes, y 12 el mismo día. Incluye las actividades, la comida y un obsequio. Y para apuntarse es fácil, ¿verdad? Muy fácil. Hay un formulario en la web, en alama.com, está el enlace, o también se puede ir a los ayuntamientos. Ah, y los centros Guadalinfo también ayudan con el proceso online, que eso siempre viene bien. Eso es. Pero vamos al programa, que es lo interesante. El viernes 21 se empieza con los más pequeños. Exacto. Una jornada escolar. Y esto, ¿eh? Yo creo que es una de las claves de su éxito. El enfocarse en los colegios. Claro. Involucran a los niños de los tres municipios, los llevan al área recreativa, el bacal, hacen un una ruta o sea no es teoría es crear un vínculo con el entorno desde pequeños es una inversión de futuro desde luego totalmente y el sábado 22 la cosa se pone digamos más técnica si sí, el sábado es el día de rutas y ponencias por la mañana hay una salida con micólogos expertos y fíjate qué interesante se combina con una visita al yacimiento arqueológico de la mesa de fornes una mezcla de naturaleza e historia eso es Y colabora el club de senderismo Jallena Camina. No es solo buscar setas, es entender el paisaje en su totalidad. Y por la tarde, en Jatar, las ponencias. Dos ponencias que, bueno, no están elegidas al azar. A ver, cuéntame. La primera es de Miguel Cabrera Monet y habla del pasado y perspectivas en la gestión forestal. Es un tema crucial, de cómo ha cambiado el bosque. Muy de actualidad, además. Y la segunda es la presentación de un libro, Caminos y gentes, de Mariló V. Ollonate. ¿Y de qué trata? Pues recupera la memoria oral del parque natural. Da voz a la gente que vivió y trabajó en la sierra. Una visión eh, muy humana. O sea que las dos charlas te dan una visión completa, la ecológica y la social. Exacto. Una visión de 360 grados del monte, su ecología y su alma, vamos. Me parece un enfoque muy acertado. Y llegamos al domingo, el día de clausura. El día más familiar y festivo, ¿sí? Empieza con otra ruta micológica y de senderismo desde el Robledal. Y creo que hay una opción nueva este año. Sí, han añadido una ruta cicloturista en paralelo. Ahí colabora el Club Ciclista Los Ríos. Es una forma de abrirse a más gente, a otros públicos. Se nota que el evento evoluciona. Claro, se adapta. Y mientras en la zona de Los Nacimientos se monta un mercadillo de artesanía y productos locales. Que eso también da vida y genera algo de economía directa en la zona. Por supuesto. Y todo termina con la gran comida campestre y el concurso de cestas de setas. El momento de convivencia. El broche de oro, sí. Es el momento de compartir lo encontrado y disfrutar en comunidad. Detrás de todo esto hay que recordar que están los ayuntamientos de Jallena, Fornes y Jatar. Sí, es un esfuerzo conjunto. Y con apoyos importantes, como la Diputación de Granada o el propio Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Es que esa es su gran fuerza la colaboración, por eso lleva 25 años no son solo unas jornadas sobre setas, son una lección de cómo cuidar y valorar un territorio entre todos. Pues queda todo dicho un último recordatorio, la inscripción cierra el 18 de noviembre y toda la información detallada se puede consultar en la web enalama.com Pues con esto terminamos este repaso nosotros seguimos aquí preparando más información. Así es bajo la dirección técnica de Juan Cabezas que al igual que nos dio paso ahora pone la sintonía de salida